Buenas noches, un programa más, Salud y Espíritu, con vuestro amigo Leonel Rojas Acuña. Los saludo con mucho cariño y espero que hoy día hagamos un programa entretenido y que les deje algo en la cabeza y en el corazón. Vamos a escuchar un poquito de introducción musical, entretenida. Hoy día me voy a cargar un poco el blues, por favor. es para que estemos en calma, para que nos vayamos sintonizando. ok? Vamos entonces con la introducción musical de Vivian. ご視聴ありがとうございました。 No escucharás estridencias ni ruidos, nada que no sea más llamativo que el mensaje que pretendemos entregar para sembrarte dudas, entregarte información e invitarte a pensar por un momento en algo distinto a lo habitual de estos días. La humanidad de la que formamos parte protagoniza una nueva era, una nueva etapa en su funcionamiento colectivo. Sin embargo, mantiene desde siempre Los mismos problemas y las mismas preocupaciones de los primeros filósofos y pensadores de la civilización con que partimos. La humanidad siempre está viviendo cambios, adaptaciones, auges y caídas. Pero ¿quiénes somos? ¿Para qué vivimos? ¿Y por qué tenemos que morir? ¿Qué pasó con los que se fueron antes que nosotros? ¿De qué les sirvió vivir? ¿Por qué hay tanta injusticia y finalmente? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Existe un Dios? ¿Y si existe, cómo es? ¿Existió Jesús? ¿Cuál es el sentido de esta historia? Si mis padres me dieron vida y ya no viven, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasará con la vida que yo generé? ¿Qué es pensar? ¿Cómo funciona el pensamiento? Si a ustedes le regalaron un automóvil, ¿se subiría al Y lo haría funcionar para disfrutarlo de inmediato? ¿O por el contrario, tomaría precauciones, averiguaría cosas sobre la marca, cómo debe cuidarlo, lo respetaría, ¿verdad? Bueno, ¿a usted a alguien le regaló vida? Y un cuerpo mucho más delicado y complejo, misterioso, que este auto. ¿Entiende lo que quiero decirle? Esa es la idea de este programa. Get moving. Gotta get m on v i g g o away from here. Gotta get moving. Gotta get on out of town. Cause my baby, she just q u i t m e And the sun is growing. Now why my baby she couldn't, I'll never know. She just packed up all her clothes and stepped on out the door. I got to get myself a job just to make some dough. The trouble I've been going through, y'all just don't know. Gotta get a new bed. Oh, gotta get on away from here.、Yeah. Gotta get on out of time. The sun is c o l d Cause the way me woman loves me, she don't know how she makes me feel. Gotta get moving, Gotta get all the way from here. Yeah, I Gotta get moving.、Mm -hmm. Gotta get weed. a y out of、time. Cause my baby, she just couldn't. s u b s c r o b e Les tengo una b u た n a noticia. h た y un dicho m な y p o p た l a な acá な n Chile. No sé si た n otros p a í s e s t a m た i é n pero cuando queremos decir que algo no va a llegar nunca, acá decimos que va a llegar para el día del たは s p e r o La buena noticia que les tengo <ríe> es que el día del níspero ha llegado. Ha llegado. El día del níspero ha llegado, queridos amigos, porque hoy día les traigo noticias positivas acerca de este delicioso fruto y este maravilloso árbol que nos va a ayudar a resolver algunos problemas de salud. Fíjense bien y escuchen lo que les voy a relatar. Bueno, todos sabemos que el níspero es una fruta anaranjada, Con una pulpa carnosa, dulce, pero con un ligero toque ácido. Los nísperos, en algunas partes del mundo, los conocen con el nombre de merla. Esta fruta es ideal para disfrutarla siempre, por sus propiedades nutricionales. El árbol del níspero se llama, pertenece a la familia de las rosáceas. Tiene muy parecido el árbol al, al peral. También se parece el estilo del fruto a la ciruela, las cerezas e incluso la manzana. Aunque podemos encontrar todo el año mermeladas o nísperos en conserva, para aprovechar mejor el sabor y las propiedades de los nísperos, es mejor consumirlos durante su época y ojalá tenerlos de producción ecológica para evitar residuos de pesticidas. Los níperos se suelen comer principalmente como poste r o bien se las comidas o como colación e incluso usted lo puede utilizar como aliños en ensaladas, como salsa, en los asados y también como un dulce, en la mermelada. Bueno, vamos a ver para qué son buenos los níperos, sus propiedades nutricionales y los beneficios del consumo de esta fruta y no solo la de la fruta, veamos primero la fruta. Primero, el valor nutricional de los níperos. Los níperos, cada 100 gramos, nos aportan 50 kilocalorías. De cada 100 gramos de nípero, 85 gramos son agua. ¿Se dan cuenta? 12 gramos corresponden a hidratos de carbono. 1,7 gramos son fibra. 0,4 gramos son proteína vegetal. Y 0,2 gramos son grasas. Por otro lado, y escuchen por favor, el níspero nos aporta vitamina C, E, B1, B6, vitamina B2, vitamina A, la que le llaman carotenos, y vitamina B9. También cuenta n su composición con minerales como potasio, fósforo, calcio, calcio magnesio, sodio, hierro, zinc. Yodo y selenio. Los n í p e r o s tienen acción astringente, diurética, es decir, ayuda a eliminar líquidos, antiinflamatorias. Y por favor ponga mucha oreja, es antidiabético. El n í p e r o es antidiabético. Es saciante, es decir, se hincha en la guatita la fibra que trae y te hace que se sienta plena y se le quita el hambre. Es antidiarreico, protege el hígado, hepatoprotectora se llama la palabra técnica, es antiácido, muy digestivo, me estimula la digestión, y escuchen otro dato más, antioxidante, es decir, ayuda a retrasar el envejecimiento. Yo le voy a dar ahora 11 propiedades y beneficios del consumo del níspero. donde vamos a hablar de, de qué es un diurético, qué sirve para cuidar el hígado, por qué es saciante, por qué cuida el sistema digestivo, por qué cuida la piel y el cabello desde adentro, por qué es útil para los diabéticos, por qué ayuda a cuidar la vista, por qué rechazan el envejecimiento, por qué se ocupan para la diarrea, por qué ayuda a cuidar los riñones y por qué ayuda a protegerse de la gota o cuando el ácido úrico está muy alto. ¿Por qué son diuréticos? Los niperos son diuréticos porque estimulan la función de los riñones y nos ayudan a prevenir o mejorar la retención de líquidos, eliminando el líquido extra que almacenamos en nuestro organismo. En otra oportunidad les voy a contar por qué no es bueno mantener este líquido extra. El nipero, ¿por qué cuida el hígado? Es una fruta especialmente beneficiosa para cuidar de nuestro hígado y favorecer su funcionamiento. Incluso se recomienda en casos de patología s de este órgano, como por ejemplo el hígado graso. ¿Por qué es s a c i a n t e el lípero? Porque tiene un alto contenido en fibra soluble, fibra soluble, la cual proporciona sensación de saciedad al hincharse y nos ayuda a sentirnos llenos durante más tiempo. Para las personas con sobrepeso u obesidad, Que quieran perder peso y hagan dieta para adelgazar, les puede servir de ayuda. ¿Por qué el níspero ayuda a cuidar el sistema digestivo? El níspero es una fruta con efecto protector sobre el tracto gastrointestinal, resultando especialmente beneficioso para personas con gastritis, ardor de estómago, acidez, agrural, ¿no? estómago agrio, ¿no es cierto?, acides. Digestiones lentas y pesadas, o incluso úlceras. Es una fruta muy buena para las personas que tienen el estómago delicado. Curiosamente, también ayuda a l h i p e r o a cuidar la piel y el cabello, pero desde dentro. ¿Por qué? Por su aporte en vitamina C y A. Con esto contribuyen a mejorar el aspecto de nuestra piel y el cabello a través de la incorporación en la dieta. Y esto es muy relevante. Pongan atención, nísperos para la diabetes. Esta fruta hace un efecto positivo porque ayuda a prevenir o mejorar los casos de diabetes. Porque tiene un efecto reductor de los niveles de glucosa en sangre. Tiene un efecto reductor de los niveles de glucosa en sangre, que es lo mismo que hace la insulina. Por lo tanto, si usted está generando poca insulina,、mm. Con el consumo de los níperos usted va a ayudar a generar una, entre comillas, insulina vegetal. All these men you've been seeing, they got their paws up on the shelf. And you know they could never love you, baby. They can't even love them themselves. You need someone who can. I could be, you know, I could be your lover, man. Come on, believe me. You I t e love l y u I l o you like a man Cause I v e never seen such losers, i bet you never tried Could find a man w h o could take you home, never taking you for a ride If you need someone who can I could be, I bet I could be your lover man Come on, believe me when I tell you I love you like a man What you need is a man to hold you, not some fool to ask you why. And yeah, you know you need someone who can. Come on, believe me when I tell you I love you like a man. Yeah, cause they all want you to rock them like their back ain't got no bone. What you need is a man that can rock you like your backbone was his own. You need someone who can. I could, I think I could be your lover man. Come on, believe me when I tell you I love you like a man. Yes, it's all these men that you can see. Got their balls up on the shelves. And you know they can never love you, baby. They can't even love themselves. You need someone who can. And I I bet I, I think I know I could be your lover man. みんなに言うときに、ありがとうございます。ありがとうございます。 Cuando yo le hago el examen a las personas, uno de los, de, de los temas recurrentes con que me encuentro es que después de cierta edad, los ojos empiezan a deformar, se empiezan a debilitar, empezamos a perder colágeno. Aquí tenemos una excelente ayuda para prevenir o mejorar la salud de nuestros ojos, consumiendo nísperos. ¿Se acuerdan que yo les dije al comienzo de, este, de esta sección que había llegado el día del níspero? Ya, pues. Empieza a recordar dónde hay un arbolito de níspero, dónde fue que vio uno usted y empieza a cuidarlo. ¿Por qué? Porque los nísperos también ayudan a retrasar el envejecimiento. El níspero tiene una función antioxidante y eso ayuda a mantener más tiempo vivas nuestras células y tejidos y a combatir el daño que ocasionan los radicales libres. Ya les he explicado en nuestro programa lo que son los radicales libres. Los antioxidantes son unos compuestos clave para la prevención de enfermedades cardiovasculares y degenerativas. Ah, y ahora que vienen estas fiestas donde a veces se abusa la comida, el níspero también ayuda a protegernos de la diarrea. Cuando hay episodios de este tipo, el níspero es una ayuda porque es astringente, porque el níspero contiene taninos y eso ayuda a detener la diarrea progresivamente y al mismo tiempo, maravilloso. Cuida la mucosa del sistema digestivo. Se dan cuenta que los remedios naturales, las plantas, las frutas en general, nunca destruyen el organismo cuando lo reparan. En este caso, hay diarrea, se está perdiendo mucosa, que hace el níspero, junto con ayudar a detener la diarrea porque tiene una función astringente, además ayuda a reparar la mucosa de los intestinos. También el níspero, dije yo, y ayudaba para cuidar los riñones. Porque, como favorecen la formación y eliminación de orina, porque e s u n diuréticos, i r v e n de gran ayuda para prevenir o mejorar la retención de arenillas en los riñones, infecciones que afectan al aparato urinario. Y finalmente, el níspero es muy útil para los casos en que hay gota. o Hay ácido úrico alto. La gota no es más que la acumulación de altos niveles de ácido úrico en las extremidades inferiores. El ácido úrico lo que fabricamos cuando comemos demasiada carne, especialmente asados, y esa cantidad genera toxinas que los riñones no alcanzan a eliminarlas oportunamente y se van acumulando en el, en el cuerpo, en los pies, fundamentalmente en las piernas. Así que por eso los nísperos son muy interesantes para las personas que tienen gota o hiperuricemia. Ahora vamos a hablar de las hojas del níspero. Esta es una tradición, una costumbre que se, se, se, se cree que viene de la parte sureste de China y tal vez de Japón. Se piensa que en realidad fue China el, el, los primeros humanos que empezaron a utilizar esta planta como medicina. Habían descubierto sus propiedades. La hoja de níspero se ha demostrado científicamente que posee increíbles beneficios para la salud. Les voy a contar algunos de los usos más habituales de esta planta natural. Ya les dije en la parte anterior que cuida las membranas mucosas del interior de nuestro cuerpo, porque es un agente mucolítico. También ayuda a disolver el moco espeso que se aferra a los compuestos tóxicos. Cuando nosotros comemos una cosa tóxica, el cuerpo la recubre de mucosa. Lo que hace esto es ayudar a, a reducir el volumen de esa toxina, porque también ayuda a disolver esa mucosa, que después se empieza a poner dura en, en el interior de nuestro cuerpo. También la hoja del níspero, la hoja, no importa que usted no tenga fruta, u s a m o s las hojas, genera también antioxidantes. Porque ofrecen todo tipo de beneficios, porque además ayudan a neutralizar toxinas dañinas, nos a y u d a a protegernos contra enfermedades, ayudan al sistema inmune y probablemente aumenta la esperanza de vida. Uno de los temas impresionantes que tiene que ver con la diabetes también lo tiene la hoja de níspero, porque es impresionante cómo ayuda a combatir la diabetes, porque produce una. Unos productos químicos que se llaman triterpenos. Y uno de los ácidos más importantes de esta clase de productos químicos es el ácido tormentico, que se ha demostrado que aumenta la producción de insulina y a su vez puede ayudar a reducir los síntomas relacionados con la diabetes. El gobierno chino probó su uso para、eh, cuidar los altos niveles de azúcar en sangre, porque produce una serie de productos químicos corporales. Que son naturales, conocidos como polisacáridos, que también se ha demostrado que aumentan la producción de insulina. Otra cosa maravillosa es que el níspero, la hoja del níspero, cuida e l páncreas. Sabemos que la diabetes es una enfermedad que debilita y degenera el páncreas. Ayuda a administrar la insulina a la persona, pero cualquier cosa que pueda ayudar al páncreas es importante, pero extraordinariamente importante. La única manera de abordar la diabetes de tipo 2 es o bien con inyecciones de insulina o ayudar al páncreas a producir insulina mediante la regeneración de sus células. Existen pruebas concluyentes de que la hoja d e n í s p e r o orgánica ayuda a las células pancreáticas, lo cual aumenta la producción de insulina. Otro beneficio de la hoja del níspero es ayudar al enrojecimiento, a mejorar el enrojecimiento de la piel. Las personas que son muy blanquitas, que se ponen coloradas con el sol. Esto es uno de los beneficios más antiguos que se descubrieron de la hoja del níspero. Porque cuando se utiliza como crema sobre la piel, puede combatir la irritación y la contracción de la piel que está generada por las histaminas. En resumen, el níspero puede ayudar a calmar las reacciones de la piel alérgicas. Y proporciona un equilibrio para su salud. La inflamación de la piel a veces puede ser dolorosa y el efecto calmante de la hoja de níspero puede ser muy beneficioso. Les prometo, y si, no, y si pasa el tiempo, como ustedes me lo guardan, cómo les voy a enseñar a hacer eh, esencias, eh, lociones y cremas con este tipo de hojas. Bueno, hablemos ahora del cáncer de la piel. Esto es un beneficio extraordinario que se está explorando mucho: es cómo se ayuda a proteger el cáncer de la piel. Porque una de las principales medicinas que se utiliza para combatir los efectos secundarios de la quimioterapia es la adriamicina y la hoja de níspero se está investigando que ayuda a reducir los efectos secundarios que están asociados con este medicamento. Otro tema importante: la hoja de níspero y los virus. Los virus estándares están sometidos al poder, son subyugados por el poder de la hoja de níspero. Las pruebas que se han hecho sugieren que la hoja de níspero produce una variedad de ácidos que tienen un efecto antiviral. Estos ácidos producen antígenos, que son agentes antivirales. Dos de estos productos químicos son llamados glucósidos, megastigmane y constituyentes polifenólicos. Le digo esto porque. Vamos a subir un poquito el nivel del programa, pero no es tan importante que ustedes se manejen con estos conceptos técnicos, pero sí, úsela, use esta recomendación y crea que f u n c i o n e Se sabe que ambos de estos dos elementos que les comenté producen antígenos virales. Además, los productos químicos de Titerpeno pueden ayudar a eliminar el rinovirus o el resfriado común. Y para redondear y terminar. La hoja de níspero ayuda al hígado en la desintoxicación de sustancias químicas. Por estos días, ustedes van a ver una vez más una campaña donde empiezan a hablar por la televisión que se ha descubierto que el paracetamol, en su uso, con, en su uso periódico, puede ayudar a producir problemas hepáticos. Amigos, eso se sabe hace mucho tiempo. Y también, no solamente el paracetamol, todos los medicamentos químicos se metabolizan en el hígado, todo le hace daño al hígado. Además agregue la e s o usted del alcohol, el exceso de consumo de alcohol, el cigarrillo, todas esas son toxinas que es el hígado el que se encarga de limpiarlo y por lo tanto también se sacrifica. Así que la hoja de níspero contiene una sustancia que se llama amigdalina B17 que está, se conoce porque ayuda a combatir trastornos del hígado y también ayuda al hígado a procesar y eliminar los venenos que hay en el cuerpo. El tema de, la, de si la amigdalina es eficaz en el tratamiento de los trastornos del hígado es algo que se está investigando, pero muchos creen que la controversia se debe principalmente a los modos excesivamente occidentales de pensamiento sobre la salud. La amigdalina, por cierto, se cree que obtiene sus beneficios a través de los efectos de la antioxidación. Yo les dije que esta planta fue descubierta como medicina. Hace milenios por los chinos, de ahí pasó a Japón. Y recién acá, nosotros hoy día en Occidente, que nos creemos dueños de la verdad, porque somos científicos, porque manejamos la tecnología, todavía estamos esperando demostraciones científicas que nos hagan creer un poco las propiedades beneficiosas de la hoja del nípero y de la fruta del nípero. Sin embargo, como les digo, ya se ha descubierto en la práctica que ayuda, que sirve. te Gusta la idea, la invito a que pruebe, a que busque, a que investigue y que lo use. Recuerde que si ya no tiene frutos de níspero a mano, usted puede guardar las hojas, guardar las hojas, las muele y después las usa como té, como infusión. Esa es una manera de seguir consumiendo las propiedades beneficiosas del níspero en forma de infusión. Como les dije además, en otro programa más adelante, o no sé, en alguna jornada, les voy a. Comentar cómo se hacen,、eh, cómo se sacan los principios activos beneficiosos en general de muchas plantas a través de la mezcla con alcohol, con agua o bien llevarlo a cremas. Vamos ahora con un tema de música. Te saludo a ti que me escuchas. Ya sabes, difundo las enseñanzas y revelaciones del libro Durantia. Y de seguro te preguntas qué es. Bueno, el libro Durantia es un conjunto de documentos con verdades reveladas de acuerdo al estado de desarrollo de la humanidad. Por ejemplo, nos dicen que en nuestro universo el nombre de nuestro planeta es Durantia. Nosotros le llamamos Tierra. Después que yo lo he leído por más de 12 años, de haber quedado impactado por las revelaciones que allí aparecen, de haber sentido el regocijo de mi espíritu por la claridad de sus enseñanzas, de la motivación de leerlo disfrutando del amor con que fue redactado, he llegado a la conclusión que la mejor manera de agradecer este regalo es compartirlo. Sin embargo, lamentablemente no puedo compartirles mis emociones, mis sensaciones, lo que se produce en mí cuando lo leo. Los reveladores cuidaron cada palabra, cada frase, para hacernos llegar el mensaje y la información sin que éste se distorsionara o quedara espacio para, entre comillas, interpretar su contenido, cosa horrible. A la que los hombres somos muy dados cuando tratamos de utilizar las cosas para nuestro beneficio. Es t a información clara y precisa acerca de quién es Dios, cómo le llamamos nosotros en este planeta, cómo se formó el universo, cuál es la historia de nuestro sistema solar, cuál es la historia de nuestro planeta, cómo se formó acá la vida, de dónde surgimos, cómo. Y cuándo. Además, viene una sección con la completa vida de Jesús de Nazaret y quién era él realmente, y cuál fue el sentido verdadero y la razón de su venida a este planeta. Lo bueno es que, gracias a los avances tecnológicos de esta época, esta información está disponible para toda la humanidad de manera gratuita. Hay un sitio en internet. www.urantia.org o lg con g de gato en donde usted puede leerlo o bajarlo gratis a su computador o a su celular esta página que me refiero está en 17 idiomas y usted puede bajar su versión en español le garantizo que usted descubrirá una realidad nueva Un mundo nuevo, y no hay forma de transmitir lo que uno aprende. Lo mejor es invitarte a leerlo. Lo que ocurre es que uno aprende algo que en realidad te cambia la forma de vivir, de entender la vida y de apreciarla. Y en realidad este es el objetivo del libro: ayudar a producir el cambio necesario para progresar, y de esta manera ayudar a la humanidad a hacerlo. pero no en el progreso material solamente, porque también es importante, sino en el progreso espiritual, que es lo que verdaderamente importa, visto desde la perspectiva de la eternidad y de lo que en realidad es el objetivo de nuestra existencia, tanto la nuestra como la de los que están allá afuera observándonos. Usted encontrará la fuerza que anda buscando para vivir, porque encontrará respuestas y motivación, pero desde un nuevo punto de vista, el de la trascendencia. El de la trascendencia. Partí este programa comentándole las preguntas clásicas que todos en algún momento de la vida nos hacemos, y que es mucho mejor h a c e r l a cuando todavía es oportuno. Y no cuando estamos esperando postrados el fin de nuestra vida. Aunque para la misericordia, para la, el amor de Dios, un segundo puede ser muy importante para reordenar probablemente una vida, si es que este segundo verdaderamente es de corazón. Hay muchos misterios, hay muchas cosas todavía por averiguar, y en realidad no basta una vida para saber. Lo que necesitamos o lo que aspiramos a saber, al menos esa es mi convicción. Yo lo que quiero entregarles e invitarles a recibir este regalo para que tengan ustedes un punto de vista distinto, pero desde el, pu desde el punto de referencia de vuestro propio corazón, porque acá no hay representantes de nadie. Los que leemos este libro no pretendemos crear ningún movimiento religioso, ningún movimiento político. Lo único que pretendemos es unir nuestras mentes, nuestros corazones, para ayudar a producir el cambio que necesita la humanidad, ese cambio para el progreso espiritual al que estamos destinados a llegar. Por eso, hoy he querido hacer este breve comentario y dejarles espacios a ustedes. Para que en vuestras mentes y en vuestros corazones continúen, Dios quiera, con esta inquietud. Un abrazo para todos, los quiero mucho, los invito a seguir escuchando nuestro programa el próximo jueves. Y si alguien está necesitando salud o quiere un punto de vista distinto, no dude en llamarme a mi celular 9 8 9 4 2 1 9 9-0, también hay WhatsApp, o a mi correo leonel.rojas.com. g m a i l Yo ya abrí una consulta acá en Puente Alto, en donde los espero cuando ustedes gusten, para encontrar un punto de vista diferente respecto al autocuidado y a la mejoría que usted probablemente está buscando. Un abrazo, buenas noches, nos vemos el próximo jueves.